Seriere, tesoriere, eh, buenas tardes Pablo, Juan Pablo Bertolini te saluda Hola ¿qué tal? Buenas tardes eh, Pablo ¿sabés qué bueno eh, por ahí le voy a contar a la pasada a la a la audiencia que sos realizador de cine, que sos director y que eh, más que nada lo tuyo anda por el tema documental? sí, sí, eh, hago, en cine hago documentales, eh, he estrenado ya unos documentales y, y bueno también soy fotógrafo ¿Qué empezó con el con el 2000 Pablo lo de lo de los documentales más o menos sí este sí me recibí de la universidad del cine aproximadamente justo en la crisis del 2001 me recibí y siempre me interesó hacer documentales y em, empecé haciendo siempre vinculado con los derechos humanos eh, trabajando con familiares de víctimas fui haciendo documentales de violencia en el fútbol, después de, de inseguridad vial, eh, siempre vinculado con derechos humanos. Ahora, por ejemplo, estoy cerrando un documental de ex centros clandestinos de detención, Muy bien, muy bien. Esto es sumamente interesante y es para el lado que queríamos, que queríamos rumbear. Pablo, lo cierto es que apareciste en la agenda porque hoy, a partir de las 10 de la mañana, en la Plaza San Martín, en la frente a la puerta de la Municipalidad Santa Roseña, la capital de La Pampa, se estuvo plantando esta instalación fotográfica de la que sos responsable que se llama Perfectamente Evitable. Recordás el material, tenés una idea, nos tirás una onda de qué es lo que pudimos ver a la pasada eh, de, de esta instalación, Pablo? Sí, eh, perfectamente editable, eh, surgió por el grupo de familiares de víctimas de tránsito que integra eh, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ahí eh, me contratan a mí para, para realizar esa tarea, eh, registré durante más de dos años familiares de víctimas de tránsito por todo el país, lo hice fotográficamente y también lo hice haciendo un documental, por eso siempre se habla de una instalación porque la gente puede ver las fotos y también pueden ver el documental eh, y la muestra lo que hicimos fue cubrir todo, todo lo que es la República Argentina porque justamente el problema del, de la inseguridad vial eh, es federal ocurre en todos lados eh, y en el caso de, de la Pampas eh, La protagonista es eh, Silvia, Silvia González, eh, que es una eterna luchadora, una de las grandes creadoras de las Estrellas Amarillas. Claro, claro. Es a través de ella y de la Fundación Estrellas Amarillas que llega perfectamente evitable a Santa Rosa y este, estuvo bueno, ¿no? Lo que acabás de contarnos, yo me quedé pensando en eso de recorrer el país para juntarte con las historias y que no solo quedara en fotografías sino que también fuera parte de un documental que lleva el mismo nombre. ¿Cómo fue eso, Pablo? Sí, sí la idea era darle Historias, o sea, yo tengo una militancia que es de que el arte sirve como vehículo para generar conciencia y para mí no, no quedaba solo en sacar, retratar y sacar las fotos, sino que también las personas cuenten sus historias, sus, su, su, la, que eh, en la mayoría de los casos quedó en impunidad los casos, entonces me, me parecía como interesante que, que cualquier espectador pueda escuchar, tome conciencia, eh, que en realidad, algo que, que para mí es importante, los, son accidentes, son incidentes, porque la mayoría de los incidentes reales son ocurridos por nosotros mismos, eh, entonces que tomen conciencia, que no se tome más alcohol, que, que, que no se hable más por teléfono cuando se maneja, eh, y eso era fundamental, que cada familiar de víctima pueda contar su historia. Qué importante, es cierto entonces que a través de tu laburo, que también es un laburo este, en tu propia conciencia, muchas personas habrán encontrado también en parte un desahogo, un consuelo o un aumento de su compromiso con esta temática que cruza a tantas familias en todo el mundo, pero que además deja un tendal de víctimas, este, de, de víctimas no solo los que pierden la vida, sino la, las personas que quedan con vida, eh, lamentando las pérdidas. ¿no? Pablo, es, eh, es un, un material muy delicado, por supuesto, y no queremos ahondar en lo que propone el documental, pero yo te iba a proponer que mientras seguimos conversando voy a agarrar y voy a compartir en la fanpage de Radio Carmes el link donde se puede, se puede ver, es libre, es de, de libre acceso el, el documental perfectamente evitable, Pablo. Sí, sí, sí. Simplemente googlean perfectamente editable Pablo Tesoriere y les va a salir un link. El documental está cargado en la página de Vimeo. En Vimeo, perfecto, perfecto. Sí. Ahí estoy entonces empezando la compartición. Y Pablo, ¿qué es? Eh, eh, es muy cierto que tenés ya varios materiales que has este, logrado, que has realizado, pero nos contabas al principio, a la pasada, que el año 20, el año de la pandemia, como lo bautizamos acá, eh, no sé por qué, se nos ocurrió, eh, vos estás, te encuentra, esta cuarentena, te encontró laburando en un proyecto, ¿nos podés eh, comentar algo de este proyecto? O, o merodearlo, sí. aunque sea, porque por ahí querés guardar un poco el, el, el, algo de misterio, un halo. ya yeah se llama Cartografía de la Memoria, eh, también es un proyecto federal, eh, estuve recorriendo durante dos años todo el país registrando ex centros clandestinos de detención de la dictadura militar, y la idea era que cada centro clandestino sea presentado por una víctima que haya pasado por ese centro, eh, y cuando apareció, en plena etapa de edición, así que me vino bien porque el guardarme me sí. hizo que El en la computadora editando. Tenías que estar encerrado nada más, no te costó casi nada. Sí. sí, sí. Está muy Así bueno. Está nada, bueno. Estoy, estoy como cerrándolo para cuando, en cualquier momento, empezar a presentarlo. Muy bien, muy bien. ¿Tiene fecha eso o no? Todavía no. No, la idea es el fin de año que, que esté en las salas, eh, en cines, y ya empezar a mostrarlo también en distintos lugares por todo el país porque claro. la verdad también es otra problemática federal. Sí, sí, sí, definitivamente. Hay además en la Argentina algunos avances, algunos retrocesos. Siempre estamos atentos a lo que está pasando con los juicios de lesa humanidad este, en la Argentina, en donde la materia, Pablo, si me permitís la licencia, tiene un tamaño, un volumen y una importancia política, Este, sumamente trascendental eh, ¿cómo, sí, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo fue laburar en, el, en, en conseguir todo este, este metraje de, de, de, de testimonios y encontrarte con estas personas? ¿Qué, ¿cuál es el legado por lo pronto en lo humano, Pablo? Mira, yo lo quería hacer muy serio o sea, con mucho respeto como, como siempre cuando trabajo con familiares de víctimas lo principal es el respeto entonces trabajé con colegas que venían trabajando en la señalización de los sitios, que ya hace una década que se están señalizando. Eh, y a partir de eso la idea era justamente eh, visibilizar a, a las, las historias de las víctimas y mostrar cómo están los espacios ahora, que están semi-abandonados en algunos lugares, en otros se han convertido en centros culturales. Eh, también ver qué ha hecho la democracia con estos espacios para eh, hacer memoria y concientizar. Claro, claro. Pablo, lo cierto es que encontramos un realizador, un joven realizador argentino, que es probable que tengas alguna, algún familiar que haya sido víctima de un accidente, o en todo caso, como se dice, cuando hay un poco de negligencia, es un siniestro vial. Eh, pero también te tocan otros temas, por lo que vamos viendo en tu recorrido, has encarado siempre la temática, eh, distintas temáticas en modo documental, y tampoco tenés parientes desaparecidos, ¿o sí? No, no, pero ese es uno de mis lemas también. es eh, es Sí eh, eh, tengo amigos, parientes que están desaparecidos y sí tengo víctimas de siniestros viales en, en mi familia. Eh, pero yo, es uno de mis lemas, no te tiene que pasar para involucrarte. Ahí está. Porque si no es como que siempre a las marchas vamos eh, los mismos. Eh, entonces eh, realmente que, que se empiece a concientizar y no te tienen que matar un hijo eh, en, para que con, te concientices y sepas lo que realmente tenés que manejar con seguridad, tenés que ponerte el cinturón, no tenés que hablar por teléfono. Tal cual, tal cual. La verdad es que encontramos en tu figura, Pablo, si me permitís, este, mucho compromiso con temáticas que no necesariamente te tocan directamente, sino más bien a tu conciencia y a tu ser político. ¿Hay una, eh, eh, ¿Te choca si dijéramos que sos un militante de la realización documental? No, para nada. Para mí es un orgullo, en realidad. Yo bueno. siempre me defino como militante, en realidad. Eh, no, para mí es un orgullo y para mí tenemos que involucrarnos todos de alguna manera, no puede ser que, que cuando pasa un hecho, eh, si no es mediático, la gente se involucra. Sí, sí, sí, sí. Eh, bueno, hay, hay, hay mucho de qué hablar, Pablo, porque tenés un currículum extensísimo. Eh, me estoy quedando prendado de este, de este, por ahora, lo que estamos recomendando es el perfectamente evitable, pero me voy a enganchar y voy a buscar más material tuyo. Eh, vas a tener un clic más, un me gusta más o... o... Una vista más. Eh, por ahora te, te, te agradezco este encuentro, Pablo, y te preguntaría, como para redondear, este, con quiénes estuviste laburando eh, en el armado del, de este documental. ¿Con quiénes trabajaste? Mirá, perfectamente evitable, primero fundamental, con todos los familiares de víctimas de siniestros, siniestros viales. Eh, la verdad es que uno con el, con el tiempo se va haciendo amigos, o sea, yo a Silvia la considero una amiga, Y, y cuando nos cruzamos nos abrazamos, charlamos. Eh, y después con toda la gente de la agencia de seguridad vial que, que, que está a disposición eh, y, a, y fue la, la que me llamó para, para la organización de este proyecto. Eh, ellos también estuvieron muy comprometidos con el proyecto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y sobre la que estás eh, terminando ahora de editar y te vino re bien la cuarentena, Pablo, este, nada, qué sé yo. Lo dejamos para más adelante, si te parece. <risa> ¿Eh? Dale, dale. Y para dale, la hora dale. de la presentación volvemos a conversar. Ahora te tenemos en la agenda y por ahí, bueno, te vamos a picotear alguna otra siesta. Sí, ¿Eh? está, está muy bien. Dale, dale. Está muy bien. Muchísimas gracias por ahora, Pablo Tesoriere, y que tengas buen resto de la jornada. Un abrazo grande para ustedes. Gracias, abrazo. Pablo Tesoriere es un realizador cinematográfico la